Masaje de regalos le cayó como, como agua del cielo, como agua bendita, verdaderamente como agua bendita. Y también así llega la columna de Silvana Staudiger. Buenos días, Colo, ¿cómo te va? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, y digo que así llega tu columna, porque como llega el fin de semana, hay muchos que estamos pensando en un entretenimiento, en algo que sea didáctico, que sea de calidad, y que además nos ayude no solo a pasar el rato, sino a componer un poco más el espíritu, la conciencia, cosas que generalmente vienen de la mano de tu columna, Silvana, y de lo que trae justamente lo que tiene preparado el Espacio Inca de Santa Rosa. Bueno, muchas gracias Juan Pablo, vamos a tener un fin de semana fresquito de lluvia, así que ideal para venir a la sala de Espacio Inca a ver bastante cine argentino y latinoamericano, en este caso porque vamos a estar proyectando películas argentinas, una chileña y una uruguaya. Vamos a arrancar el domingo a las 17 horas con un, la última función de un infantil que estuvo ya en todas las vacaciones de invierno como una repercusión, una peli de aventuras que se llama Mi Mamá Lora, es para todo público, o sea que si no tienen niños o niñas, si quieren venir solos también, yo la vi sola sin niños niñas y me gustó muchísimo. Y Mi Mamá Lora cuenta la historia de Juana, una niña de 11 años que forma parte de una familia súper especial porque esta familia tiene un don, que es que cuando llega un momento en que se convierten en animales. Está basada en una leyenda litoraleña, y es muy linda la peli porque nos conecta con esta parte del mundo fantástico del litoral, de los animales, de las personas, del un universo que tiene que ver con lo familiar también, ¿no? con lo de las leyendas que se van pasando de generación en generación. Eh, bueno, lo que le pasa a Juan es que su mamá se convierte en lora y tienen un tiempo para volverla humana, Y la película, esta aventura, eh, narra este, este momento de encontrar la forma de que la mamá de Juana vuelva a ser humana y deje de ser Lora. Así que esta película infantil, que es también para todo público, se va a estar proyectando este domingo a las 17 horas. Cuando termina Mi mamá Lora, a las 19.30, vamos a estar proyectando una película que es apta para mayores de 13 años, que se llama Una Mujer Fantástica, es una película chilena que tuvo, estuvo participando en los premios Oscar, el premio de mejor película de habla mexicana, o sea, y eh, cuenta la historia de Marina, que es una joven transexual, que es aspirante a cantante, que trabaja de camarera y que está en pareja hace mucho tiempo con un hombre y bueno, el hombre, su pareja fallece y ella tiene como que, además de llevar adelante un duelo personal, que es algo que nos puede pasar a todos y a todas en un momento de pérdida, se encuentra con esta barrera social y el estigma de ser transexual que la lleva a tener que soportar situaciones bastante difíciles que tienen que ver con la discriminación, con, con un Estado que, que no acompaña y que estigmatiza también, pero también con la con la forma de vincularnos entre nosotros y nosotras que hace que, que Marina no pueda transitar un duelo de una pérdida de una manera tranquila, sino que tenga que ver, superar y enfrentar barreras todo el tiempo. Es una película súper linda, una mujer fantástica, muy recomendable, muy interesante visualmente, estéticamente, tiene una banda de sonido impresionante y nos está metiendo en un universo que es... Eh, Muy, muy interesante de ver y en un tiempo narrativo también que hace que sea una película muy, muy recomendable para ver. Esto va a estar proyectándose entonces Una Mujer Fantástica el domingo a las 19.30. Vamos a tener, eh, salvo las películas infantiles que dura todo un mes, las demás películas tenemos dos funciones. O sea que si este domingo por ahí no pueden venir, va a estar el domingo próximo también. Y para el lunes vamos a tener un documental que se llama La Vida Sin Brillo que cuenta la historia de, de una obra de teatro que, se estuvo, eh, que estuvo muchísimo tiempo en cartel y que en este caso, nos el trasdecena de esta obra de teatro, donde actúan un montón de mujeres que fueron vedette eh, emblemática de los años 80 y 90, como, no sé, Patricia, Adriana Aguirre, perdón, Dini Paus, Beatriz Salomón, Lucina Algodino, y son mujeres que han tenido un rol muy fuerte en la televisión, y con el paso del tiempo empiezan a replantearse su carrera, porque ya como vedet no, no, no, no hay espacio para ella, y empiezan a tener como este lugar de, de actrices y a rever su carrera. Esta, esta película está contada desde el detrás de cámara, desde el detrás de escena sería en realidad, de, de una obra de teatro, así que también muy recomendable La vida sin brillo, el lunes a las 20 horas. Y para el martes, una, peli, eh, una ficción, que es apta para mayores de 16 años también, que es una película uruguaya, que en realidad está ambientada en Uruguay y filmada en Uruguay porque trata un tema que está muy presente en nuestros días, que tiene que ver con el aborto, que es un tema que se está tratando muchísimo ahora, que el 8 se trata la ley, y el director decidió filmar en Uruguay porque quería que la película no gire en torno a la legalidad o no del aborto, sino a la decisión personal de su protagonista. Como sabemos, en Uruguay el aborto es legal, Entonces, era una barrera que, que, podía, que el, la narrativa del film no tenía que atravesar, digamos, ¿no? En nuestro país el aborto hoy es ilegal y hace que se complejicen muchísimo más eh, el, la, las decisiones de las mujeres y de los cuerpos gestantes. Esta película Respirar cuenta la historia de Julia, que tiene 30 años, y descubre que está embarazada de, de su ex marido, y él no lo sabe y ella no sabe qué hacer con este embarazo ni con su vida, eh, ella hace buceo y la película está llena de metáforas súper bellas eh, que tienen que ver con el agua con las bocanadas de aire, con respirar con pesadillas que está teniendo también y es una película que, que lo que contaba su director, Javier Pongerino que tiene que ver con los miedos de, de, a los miedos a la vida y el miedo a la muerte también como, pero sobre todo con el miedo a, a enfrentar lo que viene que él dice que se esperó o que le pasó esto cuando nació su primer hijo, como este miedo constante A la muerte. Así que también, respirar una película eh, muy intensa, muy íntima, muy personal, para venir a ver este martes 31 a las 20 horas. Tenemos este ciclo, de, la verdad es que fue como un ciclo de semana de, de mujeres, mujeres fuertes, que llevan adelante distintas situaciones personales y atraviesan distintas eh, decisiones. Así que, bueno, más que invitados a nuestra sala de espacio Inca, que funciona en la calle Quintana 172, del muy Centro bien. Municipal de Cultura. Muy bien, muy bueno, Silvana, muy completo, además, todo un abanico, todo un panorama para alumbrar realmente porque por ahí tenemos algunos rincones en el bocho por más que es medio esférico hay algunos rincones que están medios oscuros y por ahí uno busca este justamente este tipo de entretenimiento de, insistimos que por ser cine este puede tener ese formato uno estar acostumbrado a tomárselo como entretenimiento pero son cosas eh, realmente materiales que son terminan siendo muy didácticos en todo el campo humano siempre lo que Que nos tiene preparado el Espacio Inca. Así que verdaderamente es un lujo siempre contar con tu resumen de cómo está preparado el espacio y además siempre le remarcamos después de repasar la semejante cartelera de la que acabas de hablar, Silvana, siempre le recordamos a la audiencia que el que no va al cine es porque no quiere nada más, porque el Espacio Inca tiene una taquilla muy accesible y además la sala es calefaccionada, es, va a estar ideal para ver cine Como, hablamos, como decíamos al principio, y bueno, el que se la pierde es porque no hace el esfuerzo nada más de eh, agarrar un impermeable y salir para aquel lado, al tranco nomás, piolón y manso, para el espacio Inca, a disfrutar de todo esto que preparan con tanto esmero, Silvana. Sí, a la vez también hay algo que tiene que ver con hacerse el tiempo de estar una hora, dos horas, las pelis, eh, duran 82 minutos, bueno, una mujer fantástica es la más larga que dura 104 minutos, pero de tomarse ese tiempo para estar solo, mirando una obra, mirando una película, eh, disfrutando de esa soledad también que, in, que impone un poco el cine, que si bien estamos con otros, estamos compartiendo sensaciones y sentimientos con un otro que tenemos al lado, pero también un momento de unicidad con la obra, digamos que... ¿No? que por ahí en casa no nos, puede, no nos pasa porque estamos más pendientes de otras cosas, ya sea el teléfono o lo que sea, y también nos estamos medio acostumbrando al formato serie, que es otro tiempo, otra dinámica y otro nivel de, de contemplación. Entonces, bueno, me parece que vale la pena a veces hacerse horita, una horita y media, para estar, bajar un toque, conectar con otras cosas, repensarnos un poquito. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Silvana. La verdad es que es un no. gusto siempre contar con vos y también con el Espacio Inca. Reitero, el que no va al cine a ver algo de calidad es porque no quiere nada más. Gracias, Silvana. Gracias. A vos, Juan Pablo, buen fin de semana y nos estamos bien. Buen fin de semana, buen resto de la jornada y un abrazo grande, Silvana. La Colo Staudinger en Radiocracia nos contaba qué pasa en el espacio Inca, qué es lo que hay preparado para que tu mate se siga abriendo. Después del mar, la sed, después del la. El agua es vida. La sal. Los ríos son nuestros. Después de todo, tal vez con lágrimas. Y se los quieren robar. Mi atuele. Desde el 106.1 bancamos la pelea por los recursos hídricos de la Pampa. Que no se roben el atuendo que no se roben el colorado. Antes que el alma, la piel, después del hambre qué ves, siempre los mismos, dos y El agua no tiene dueños, Radio Kermés tampoco, es de todos y todas.